Totalmente. Venga, que nos ponemos en punto. Hasta ahora. Andalucía, a las diez. Espera, espera, cuéntanos esto. En Canal Fiesta estamos celebrando el lanzamiento del nuevo disco de Vanessa Martín. Mañana llega Placeres y Pecados, su octavo trabajo. Y lo estamos celebrando ya en Canal Fiesta. Una colección de 12 canciones maravillosas. ¿Alguna de ellas ya ha sonado en Canal Fiesta? Si pudiera, ya está en nuestro top 50, muy cerca del número uno. Hoy es el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. Placeres y Pecados. No te pierdas las firmas de Vanessa Martín por Andalucía. El 27 de noviembre en Málaga. El 30 en Sevilla. Y en cualquier momento en Canal Fiesta. Martín en Canal Fiesta, y como tus deseos son órdenes, pero bueno, espera, bueno, espera, espera, también lo he dicho yo así como muy rápido, a, a ver lo que deseas, ¿Eh? depende, e ¿eh? t ú qué querías que yo te pinchara rebujitos con todos los besos? Pues aquí la tienes, una maravilla. Tú, mi otra parte que esperas. どうせ、今、私の心の声を聞くことはありません。 He sido un poco onto, que こ o y no te の e llamado、ペロへきせめあぱさど、ぽっぅ eso p い s i b l e la llave para abrir tu corazon manera. パーキットで、えら、にんとで、ば、やばら、て、あ、r a ば、て、え、 見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、見ろ、 que ホークトークヘッド o ー o トークヘッドホークトークヘッ e ホークト a クトークトークトークトー e ト e クヘッ a ホ a クトー o トークトークトーク e ークトークトークト o クトークトークト s クトークトークトークト l l トー e トークト a クトークトークトークトークトークトー s トークトークトークトークトークトークトー t トークトークトークト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 ピンと出るだけ。 はい、きゃあ、いけばいいとおり Hacer la guerra con versos, amorece o pasa. r Hay hacer la guerra con versos y con besos también. ¡Muah! No sé, te he puesto yo esto, espérate, te lo he puesto. Arrastando. Arrastando. A p i Jiménez en Canal Fiesta. Ué, papi, no sabía si te lo había puesto. Sé que Dominguez se lo ha puesto, no sé yo. Para que no tuviera ninguna duda. Uy, que hoy es jueves. <ríe> ya, ya decía yo que, que estoy hoy un poquito más revoltosa de la cuenta. Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero o í r Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti y tu otro a mí. Siempre l o g r a que vuelva a través la fiesta. Y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta. どういうことですか Bye. 俺のために言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 Gracias. 俺も。Y En Canal Fiesta queremos que cada día vivas una fiesta con un equipo bien. En nuestra Fórmula Fiesta, Api Jiménez desde Sevilla, Marga r i t a desde Córdoba y Carmen Benítez desde Cádiz te esperan para ponerte un non-stop de temazos todo el día. Con lo mejor del top 50, novedades y los números 1 de Canal Fiesta de los últimos años. Más Andalucía, más Canal Fiesta. 私は自分のことを考えて欲しいことを知っているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛していると t に、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私は私を愛しているときに、私を愛しているときに、私を愛しているときに、私を愛しているときに、 besos,、si、yo p r e f i あ r o e s c r i b と r l e s い n c i m a os, con los que faltan de los nuestros.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 ピューッと泣いてるのいてるの Los viernes. Te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la once podrás ganar seis millones de euros y ahora también más de cuatrocientos mil nuevos premios. Y además, si entras en cupora especial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. c o n a z o Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Estás escuchando? Canal Fiesta en Sevilla. Llega la semana del Black Friday a Sevilla Fashion Oulet. Adelanta tus compras navideñas y disfruta de todas las ofertas que tenemos para ti hasta el 28 de noviembre. Solo hasta el 28, semana del Black Friday. Además, estamos abiertos el domingo 27. Sevilla Fashion Oulet, tu outlet junto al aeropuerto. a u t o r e p a r a c i o n e s Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004067.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 Desguaces m e g i Todos los recambios que necesitas para tu coche. Piezas de carrocería, mecánica, electricidad, climatización. Accede en nuestra web a nuestro catálogo completo. Promociones y descuentos. Haznos tu pedido por teléfono o WhatsApp al 608-807-317. O ven a visitarnos a nuestra nueva tienda en Sevilla. Estamos en Polígono Store. Desguacesmeggi.com. Tu desguace online. Ahora más cerca de ti. Desguaces m e g i Todos los recambios que necesitas para tu coche. Piezas de carrocería, mecánica, electricidad, climatización. Visita nuestra web. Accede a nuestro catálogo completo de piezas, promociones y descuentos. Ven a l g u n a de nuestras tiendas o haznos tu pedido por teléfono o WhatsApp al 608-807-317. Desguacesmeggi.com. Tu desguace online. Ahora más cerca de ti. g r a f i a s Yeah. En esta bachata muy chula, oye que se han marcado, llama al 911.、Eh, nada, en un minutillo,、eh, sabes que voy a hacer rescatarte un clásico de m e l e n d i que yo sé que te lleva así como muy arriba. Y antes te decía lo de llamar, llamar, llamar. Pues mira, de llamar hablamos ahora de Descansa en Casa, empresa andaluza con fábrica propia que celebra contigo el Black Friday con la misma calidad de siempre, pero hasta con un 60% de descuento. Llama al teléfono gratuito 900-670-290 y te informa sin compromiso de cualquier duda que tengas. Disfruta de un colchón personalizado a tu altura, densidad con la mejor viscolástica. Lo último en tejidos, más duro, más blando, como tú lo quieras. Rechaza intermediarios y llama, yo te digo, a este teléfono 900-670-290. También puedes pedir tu demostración gratis. Te llevan una muestra del colchón y así lo conocen mucho mejor. Lo ven, lo t o c a s lo pruebas. Durante el Black Friday, hasta un 60% de descuento y además de esa enorme rebaja. Con tu colchón de matrimonio también te vas a llevar de regalo dos colchones individuales y la veinte primera llamada, otro regalo extra, un canapé de alta capacidad. Solo, solo en este teléfono 900-670-290. Financiado 100% en cómodas cuotas y por mucho menos de lo que te imaginas. Llama y te informa de todo. 900-670-290. 670, 290 Ya está ahora las 10 y 31. Gana Él dice que huele aire de primavera, pero no, no. Gana radio. Huele a otoño. Ya sí huele a otoño. Radio. Huele aire de primavera. No、borracho. Vida que no quiere decir que no estuviera yo de buen humor antes, no, no es eso. Si、sí, siempre que estoy aquí contigo, estoy de buen humor, no puede ser de otra forma. Siempre que estoy contigo, soy Happy Jiménez. Y si te digo, digo、eh. que estoy en un lugar ¿Dónde? donde se viven e t r e colores.、Ah. ピューッと言ってくれてるだけでいいのかな De Sevilla es Canal Fiesta. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas y métricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa. Celebra tus eventos de empresa y comidas de Navidad mientras navegas por el Guadalquivir a bordo de un lujoso barco. Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo y con historia en el corazón de Sevilla. Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta. Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos: tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu Clínica Estética de Confianza. Pacientes reales, belleza natural. ¡Don a n t ó n ¿Usted sabe que ya está a la venta las entradas para el décimo aniversario del f a l l a en Sevilla en f i d i u s t e d es c l a r o ¿Al Falla en Sevilla? Por supuesto que no me lo pierdo. ¡Ay, qué alegría! Este año en el Puente de Andalucía, 26 y 27 de febrero, presentan Manolo Casal, Manolo Morera y Carlos Mení. Consigue ya tu entrada en fibestickets.es. ¿Fibesticket? ¿Fibesticket tú? Muchas veces. El próximo 2 de diciembre, el barrio presenta Atemporal. Su nuevo trabajo de estudio. Un disco hecho desde su más pura esencia. Marcado por el inconfundible sello del barrio que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias. Atemporal. Disponible desde el 2 de diciembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Me dicen aeropuerto. ¿Por qué te pongo a viajar? Me dicen gimnasio. ¿Por qué te pongo a sudar? きょうはね、きょうはね、きょうはね、きょうはね、きょうはね、きょうはね、きょうはね、きょうはね、 ト e ーイオーベサンドアノエンド イッパーのイ o パーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーの o ッパーのイッパーのイッパーのイ e r Quiero c u a d ーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッパー l イッパーのイッパーのイッパーのイッパーのイッ a ーのイ e パーのイッパーのイ e パーのイッパ ピンディアンドロイド。 Con aeropuerto desde Colombia, nos vamos ahora a Málaga con Gine González. Uy, también te voy a rescatar un clásico, ya verán, madre mía. Bueno, más que clásico, es clasicazo, pero también me dio una vueltecilla por aquí por redes sociales. Canal Fiesta, Arroba, arroba Pijiménez. e r Cipeinado nos saluda desde el campo en Dos Torres, en Córdoba. Dice aquí estoy a pie escuchando Canal Fiesta con mi compañero con Víctor de b e l a r Cazar. y es que dice por donde vamos siempre escuchando canal fiesta pues muchas gracias hay esa pinita clava que ha sonado ahora hace nada unos minutillos de d e l é r i k a y abraham mateo que me dice por aquí paz a y a y a y a y mano lo no se escucha desde córdoba de momento que no llueve por ahí no gracias siempre por conectarte fina cano trocito de vida también cada mañana con nosotros Te he subido, por cierto, un story en mi cuenta de Instagram, arroba api jiménez. Nada, pues, sin más, ¿eh? Que si quieres, pues, pues nada, pues, pues échale un v i s t a c i l l o Arroba api jiménez. Y te decía que me iba de Colombia a... a n e s a ver, almaden a rollo de la miel. Con él, con Ginés González. パケッ s サ a s スム、シュトゥペロティンタド、ノペ e コミエスティロエノシオチェタド、パティアルピコトレス、ハスパザデミオトラベス、メハスディアルラカミセタトゥペフューメタチ o ネル、ハスカミアドトゥユ e テン、ポロノキロケステンメス、メディ a p a l a パラダ。 i So i、mm -hmm. so Como me gusta, g i n é s González, la nueva por culpa de tus fotos. Tan solo 12 minutos para que lleguemos a las 11. Y venga, que te voy a sacar un clasicazo. Madre mía, ya verá. Pero clasicazo, ¿eh? Dime tu nombre: Api. Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. おんどんどんどんどんどんどんどん いいね。 ギリギリでいなールギでいないのにジャンピーンでローサー、ハのにジャンピーンでロでいないのにジ <risa> pero si mi nombre es Happy Jiménez. Y como te decía hace un ratillo, y cuando estoy contigo, Happy Jiménez. Clásico de Duncan Dun. Y ahora la nueva de Efecto Pasillo. Un poco de todo, pero todo bueno, bueno, bueno. Esta es para ti, Micaela. Mira cómo lo melea Micaela. Sube la cadera y va en la melena. Bien Me mojadita junto a la marea. もう一度、私はあなたのために、私はあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため ダメダメダメダ a ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ d a メ e メダメダメダメダメダメダメ d a ダメダメダメダメダメダメダメ s メダメダメダメダメダメダメダメダメ e メダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメ a メダメダメダメダメダメダメ v メダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ マーキ i t a la sombra de los cocos jugo c a e piriña lejos de los focos paseíto por las conchas amarillas te miro, me pilla la diosa en mi foto quiero invitarla a un t e a u i t o de ron colarme en su corazoncito de afrodita vamos a asomarnos a mi balcón a celebrar que la vida es bonita、hey, que tiene el paraíso entre sus brazos、hey, en su pelo el m á s t e l l o pal もう一度、sí, que no, que Jillos, Descubrí la fantasía de ser feliz. Yo quiero ver eso, Jillo. ¿eh? Efecto h e pasillo, Micaela. Te r e s c a t o ahora. Bueno, es un clásico, pero、eh, la versión que volvió a grabar Ale Subago de su A Gritos de Esperanza le acompaña Jesús Navarro. もう一度、みんうが手を出してみて。 ブリュレないてさい。 6 al 11 de diciembre, feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, en El Pedroso. 26 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el Puente de Diciembre, El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso, colabora ProDetour, Diputación de Sevilla. En Sevilla se escucha Canal Fiesta. En la mejor tienda de ibéricos de Sevilla, Chacinas Castillo en Virgen de Luján y p a g é s del Corro, jamón ibérico loncheado desde 49 euros.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 Desde hoy hasta el lunes, no te pierdas el increíble remate de Black Friday en muebles, r e y Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Oh, yeah. Y además con transporte y montaje gratis. Recuerda, este Black Friday te descontamos el 50% del 50% en muebles, r e y En Sevilla, Polígono, el manchón, Tomares, Frente y Percor al Jarafe. Este domingo abrimos.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 El día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. En 2006, Agua, su primer disco. Luego, Trampa. Caprichoso, despiadado, nos mordemos, nos besamos, nos dañamos con la mano. Vanessa Martín y cuestión de piel. Yo no lo busqué, yo no sé qué va a pasar entre nosotros. En 2014, Crónica de un baile. マナイ。 El r e c t o r de ojos no te encuentra, como si、sí、que encuentra tu intención. Siete veces sí. ¡Ojo! ¡Aire, vuelo! Y desde mañana. ¡Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo! ¡Placeres y pecados! Llega el nuevo disco de Vanessa Martín y lo estamos celebrando en Canal Fiesta. El día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. 私の場合は私の場合は私の場合 え<音楽> Martín En Canal Fiesta. Mañana ya sabes que sale su disco, Placeres y Pecados. Y además, este sábado, por cierto,、eh, va a inaugurar el alumbrado de Navidad en Málaga. Vanessa Martín. El domingo va a estar firmando discos en su tierra en Málaga. El miércoles estará en Sevilla. Placeres y Pecados. Y hoy nos adelantamos en Canal Fiesta. Hoy es el día de Vanessa Martín. Va a haber sorpresa. Sí, sí, alguna sorpresilla, ¿eh? Uno de los temazos incluidos en ese disco que lo vas a escuchar en exclusiva aquí, ¿eh? Pero antes. Fue culpa tuya Ni tampoco mía. 俺は悪いこととだよ。俺いことだ A estas cosas. Dice: Buenos días, API. Y larga vida al patio de Pablo López, que hoy cumple cinco añitos. Vaya obra de arte que se marcó el chaval. Pues aquí la tienes. Fuera, vete de mi casa. Tú no eres mi amigo. Y しごいごいごい g いごいごいごいごいごい a いごいごいごいご a ごいごいご l o い e いごい r r e いごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいご Y ごいごいごいごい a いごいごいごいごいごい s i ごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいご a ごいごいご Solo quiero que te vayas, Solo quiero que se acabe, Solo quiero que me vea. すいません。 Pablo, cuasi así se va a llamar. p a p y Jiménez en Canal Fiesta. Uy, papi, dámelo Uy, dámelo todo. Todo. Vale, en ello estoy.、Eh, no sé de qué manera, pero te voy a dar todo. <risa> Han sido número uno en Canal Fiesta, v e r é z y Estopa con Diablo. Incluido en el disco Resiliencia de v e r é z Pero, ¿sabes qué? Que mira, que hoy me apetece pincharte otro de los temazos de este álbum de Vered. En este caso, con la colaboración de Reik. Ahí está, mirando a la luna. m i r a n d o a l al l n a どうしても勇が悪くなってきたんだけど、私は勇気が悪くなったんだけど、私は勇気が悪くなってきたん私は勇気が悪くなってきんだけど、私は勇気が悪くなってきたんだけど、私は勇気てきたんだけど、私は勇気ってきたんだが悪くなったんだけど、私は勇気が悪くなてきたんだけ私は勇気が悪くなっだけど、私なたは勇気が悪くなってきたんだけど、私は勇気がなっ私は勇てきたんだ 私の人は私の人生を見つけた。Si no アルマンはんてれい。 Sé Yo que le gusta mucho a Katy Cat Crazy ¿eh? que nos saluda por Instagram, lo sé, lo sé. Y a las once y cuarto, Miriam Rodríguez también va a sonar la nueva de a d e x i Now, de Lorena Gómez, número uno de esta semana, India Martínez y Melendi. Te voy a rescatar un clásico de Mónica Naranjo. ¿Cuál será? Pues quédate y lo averiguas. オーディショのおはあなたのお金をお金を使っって、オーディシお金を使って、オーディションオーディションーディションのお金を使って、オーディションのお金を使って、オーディって、オーディシって、オー 最 o fue pura ficción, no に入ってくる最後にカバ a に入ってくる最後にカバーに入ってくる最後にカバーに入ってくる最後にカバーに入ってくる最後にカバーに入ってくる最後に a バーに入ってく a 最後にカバーに入ってくる最後にカバーに入っ o くる最後にカバー a 入ってくる最後にカバーに入っ t e る o 後にカ o ー i 入 o n くる最後にカバーに入ってくる最後にカバーに入ってく p 最 r にカバーにカバーに入ってくる最後にカバ オーチマポテト どういうこと どうしても見つけたらいいな。 「いっぺん」 Te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la ONCE podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuporespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.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 ¡Semana del Sofá y Colchón en Andaluza de Muebles! Último día 26 de noviembre con precios de fábrica. Recuerda, último día 26 de noviembre, Semana del Sofá y Colchón. Además, paga cuando quieras, te financiamos en Andaluza de Muebles, calle Gramil v e n t i o c Polígono Store, Sevilla.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 よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけた見つけたら、よく見つけたら、よくたら、よく見つけく見つけたら、よく見つた Que cuenta Carlos Bauté en su canción,、eh, duelen más que que te des con el piquillo de la mesa, lo que decía yo antes. ¿Quién dice que no duele? ¿Quién dice que nosotros, no somos los culpables? ¿Quién dice que no duele? Y en un minuto sabes que te voy a pinchar el número uno... del Top 5 0 esta semana, pero antes, Descansa en casa, empresa andaluza con fábrica propia, celebra contigo el Black Friday.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 Densidad con la mejor viscolástica, lo último en tejidos y como a ti te guste, más duro, más blando. Rechaza intermediarios y además también puedes pedir tu demostración gratis. Te llevan una muestra a tu casa, a la dirección que tú les digas y así pues lo ves, lo tocas, lo pruebas, lo conoces mucho mejor. 900-670-290 y durante el Black Friday. Hasta un 60% de descuento. Y no queráis la cosa porque si te compras el colchón de matrimonio, te llega de regalo con dos colchones individuales, ¿vale? l o、no, dos colchones individuales de la misma calidad de regalo, pero también las 20 primeras llamadas, otro regalo extra, un canapé de alta capacidad hasta fin de existencias. Cuanto antes llame, Más regalos te llevas. 900, 670, 290. Financiado tu colchón, 100% en cómodas cuotas y por mucho menos de lo que te imaginas, Canal Fiesta, la Radio Musical de Andalucía. Y este es el número uno de esta semana. Si ella supiera que por la noche baila conmigo. a la luz de, los de un co che, con la l o コーラーリューニコー c ィスト、ケトンメ l バー、イケンタブラソンメイケバーセアルセエロ、カチ e ーブラザー、ケンタブラザー、ケンタブラザー、ケンタブラザー、ケ e タブラ a ー、ケン e ブラザー、ケンタブラザー、ケンタブラザー、ケンタ e ラザ o ケンタブ e ザー、ケン e ブラ e l ケンタブラザー、ケンタブラザー、u ンタブラ a ー、ケンタブラザー、a ンタブラザー、ケンタブラザー、ケン もう一つの人とう一つの人間に ただいまだいまだいまいまだいい Que es el número uno de Canal Fiesta esta semana, India Martínez y m e l e n d i También fue el número uno, pero años atrás. Este clásico que hoy me apetece pinchártelo de Mónica Naranjo, desátame. de Manuel Carrasco que se llama Eres. También va a sonar Cepeda, Fangoria, Julia Medina.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 Llega al Auditorio Ni San Cartuja cargado de humor y música. No te pierdas en este mes el tributo musical de Queen, la obra de teatro de Pablo Carbonel l Mercado de Amores o el estreno de la nueva obra de teatro del Yuyu, El Gran Combate. Entra en Auditorio Ni San Cartuja.com y descubre todos los espectáculos programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos: Auditorio Ni San Cartuja.com. Llega una edad en la que sabes que hay cosas que no volverás a hacer: correr, saltar, morder sin miedo. ¿Morder? Claro que puedes morder sin miedo. En The Implant queremos que tus dientes no te impidan hacer lo que quieras. Por eso este mes te ofrecemos tus implantes dentales con un 10% de descuento. Ven a visitarnos, primera consulta gratuita y sin compromiso. Pide tu cita en Theimplant.com y vuelve a sentirte joven. Oh, yeah. Desde hoy hasta el lunes, no te pierdas el increíble remate de Black Friday en muebles, Rey. Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Oh, yeah. Y además con transporte y montaje gratis. Recuerda, este Black Friday te descontamos el 50% del 50% en muebles, Rey. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percora, l Jarafe. Este domingo abrimos. Film Symphony Orchestra presenta Krypton. Un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El último m o i c a n o Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes. Krypton. Ya a la venta en Filmsymphony.es. Black Friday en Jamones Sánchez. Jamón ibérico de cebo, 124 euros la pieza. Jamón de cebo selección, 150 euros pieza.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 yo no sé。は u e no p u e の o a u n q u う q u i の r a は e j a r Eh, no、trampas, pero s、si、さ v i e n お n de ti me d さ j o 私はあなたのために、私はあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな e のために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、e r たのために、あなたのために、あなたのために、あなた e r めに、あなたのために、あなたのために、あなたのため a あなたのために、あなたのために、あ e たのために、あなたのために、あなたのた e に、あなたのために、あなたのために、あなたのために、n な u e ために、あ そして ma numa millagro mitad vamos aparece la peligrosa razón que para curarlo、e、a veces il, a bridal la darfable concentrate para encuentro siento corriendo que que que fuerte go ridiculous el se veces vece ve te detrás del fráil ti p para ti, p a r a ti, p a r a mí. 「パラティ、パラティ、パラミ」「パラティ、パラティ、パラミ」「パラティ、a ラティ、パラメ」「パ a ティ、パラテ a パラメ」「パラ a ィ、パラティ、a ラメ」「パラティ、パラテ a パラメ」「パラ a ィ」「パラメ」「パ a ティ」<は> パラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティ a パラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーパラティーティーパラティーパラティーパラティーパラーパラティーパラティーパ ファンゴリア、そうです。Uh, uy, すいません。<t ose>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 Un secreto que dice que puedes probar un plato y viajar al pasado. Ponerle el broche dorado a tus recetas con el aceite de oliva más puro. Recibir de tu vecino las verduras más sabrosas y disfrutar el mejor jamón ibérico del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía. Andalucía a las doce. Hoy es el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. Y estos fueron sus primeros números uno en Canal Fiesta. a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 私の夢 e ことはとても恐ろしいです。私はと e も恐ろしいです。私はとて de ろしいで e r はとても恐ろしいです。 フォーマルフィエスタ よく見つけたよ。 ピ・ジ・メネ、エン・フォーマー・フィッタ Qué Cosa más bonita cuando no estabas, menos mal que la tenemos siempre a ella. Bueno, estamos pre estrenando ahora mismo. La acaba de escuchar cuando no estabas. Nuevo temazo de Vanessa Martín, que por supuesto que va a ir incluido en el disco Placeres y Pecados. Que mañana ya tendremos enterito. Y hoy es el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. a ¡Mira! A veces pasan estas cosas, estas curiosidades.、Eh, va a sonar ahora María Pelae, ¿no? Y juntas compartieron Historia de Vida, que va en el disco de María Pelae. Que por cierto, también sale mañana. Lo va a estar filmando el 26 en Sevilla, el 28 en Málaga. Esa reedición de la f o l Crónica, están de vinilo. Y también la vamos a ver en concierto el 2 de diciembre en Linares y el 10 en Sevilla. Viva el arte, sí señor, y las buenas compositoras. Bueno, pues esta es la nueva de María Pelae. Venga, venga, que te arranca. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! Eso que me tuve que arrancar. r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 「いのこしもあかんたん」 フェタ。 Canal Fiesta. No, te voy a soltar una t o n t a d e las 12 y 10, ¿vale? Hablando de ver. Ya me gustaría a mí ver a Carlos Rivera en mi fiesta de fin de año, ¿eh? Ya me gustaría. Pero pasa es que no. Sabes, no resisto, mi paciencia acabará. Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar. lo debo soñar, solo た u e d o pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar estas ganas de mar. Tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más. Quiero ser el único que 私 i た e に、私は私の tus besos y yo quiero ser el huracán que は私のた e p 私は 「ノール」 tu vida estás vida ahora. a ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar o de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En CoFidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. CoFidis, cuenta con nosotros.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 Y Bayarca l al c a m b i ó su suerte. Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O l l á m a n o s al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros. Y las 12 de Ana m e n a y Belinda, ¿ya está aquí? ダビビスバルダビー・デ・マリア、ダニ・フェナンデ、リキ・マーティン、セバシアン・ヤー・ラジェシー・ヨーイ・ゴンザロ・エルミラ、ダニ・アシェス・マイ・ v ォーマル・フィー e ト。 ピーコンティゴ、レゴラマドグダラ、メディスペットエルデス e ィノ、ペロト d e s t i n o pero tú ya no estabas. Cuando s ィゴ、ティエモノスコンティゴ、l ィエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティエモノスコンティゴ、ティ ケツケツケツケツケツケツケツ Benítez, estás escuchando Canal Fiesta desde Sevilla. Oh, yeah. Desde hoy hasta el lunes no te pierdas el increíble remate de Black Friday en Muebles Rail. Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Oh, yeah. Y además con transporte y montaje gratis.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 Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en s o l a r i c a c o m Compra sin salir de casa. Francés con fuera de mí. También, mira, te voy a rescatar un clásico de Ricky Martin que te va a encantar. Pero antes, descansa en casa, empresa andaluza con fábrica propia. Celebra contigo el Black Friday con la misma calidad de siempre, pero con un 60% de descuento. Hasta con un 60% de descuento. Llama al teléfono gratuito 900-670-290. Te informas sin compromiso de cualquier duda que tengas. También puedes pedir tu demostración gratis y te llevan una muestra del colchón y así lo ves, lo tocas, lo pruebas. Y puedes disfrutar de un colchón personalizado a tu altura, densidad con la mejor viscolástica, lo último en tejidos, rechaza intermediarios y llama al 900-670-290. Y durante el Black Friday. Hasta un 60% de descuento. Y además, si te llevas, si te compras el colchón de matrimonio, no te llegas solo. Te va a llegar con dos colchones individuales de regalo de la misma calidad. Y también, las 20 llamadas más rápidas, otro regalo extra: un canapé de alta capacidad. Cuanto antes llames, más regalos te llevas: 900, 670, 290. Tu colchón financiado 100% en cómodas cuotas y por mucho menos de lo que te imaginas, pues corre llama 900-670-290. Más Andalucía, más Canal Fiesta. Diciendo que me q u i e た e s siendo tu primer amor. y に no quiero t u 私のために私のために私のために私 o ために私のために私のために私のために私のために私のために私のた t に私のために私のために私 なんでだろう あなたの家にいるときに、私はあなたの家にいるときに、あなたの家にいるときに、あなたの家にいるときに、あなにいるとあなたの家にたの家にいるときあなたの家にるときに、あなたの家にいるときの家にに、あなたの家にきに、あたの家にいるの家あなたの家の家ときたの家にいるとき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 Aquella colaboración, aquella grabación en directo que hicieron Ricky Martin y la Mari, nuestra Mari de Chambao. Tu recuerdo, Sergio. p r eso, que se nos ha quedado tan buen recuerdo. Empieza el día con música, con tu música. Los temazos y la música que te gusta, te la pongo desde bien temprano para arrancar con buen rollo el día. Ponte en marcha con Anda Levanta, el programa despertador de Canal Fiesta que lo tiene todo. El desayuno más original. El camino al cole. Los números uno de nuestra lista. Curiosidades de tus artistas favoritos. Y muchas, muchas sorpresas. Anda, levanta. De lunes a viernes. Desde las seis de la mañana. Con José Antonio Domínguez. Canal Fiesta. Más Andalucía. Más Canal Fiesta. Estás escuchando Canal Fiesta en Sevilla. Chacinas Castillo, los mejores ibéricos de Extremadura ya en Sevilla, en Virgen de Luján y Pajés del Corro. Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera. A precios de fábrica. j e s l o n g de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, 2 puffs, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir. Antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 499 euros. Y por un euro más, televisorle de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera. Carretera Carmona número 15 en Utrera. Sevilla, entregas en 48 horas. Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conecta. g a l o a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y l l e v a t e un exclusivo regalo Mercedes-Benz. O dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de posventa de la web de Grupo Concesor. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Ay, ay, ay, ay, momento, allá, Canal Fiesta.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 エンアムラオ。 Si eres t のために、私たちのために、a s t のために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた a に、私たちのために、私たちのために、o たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの e l に、私たちのために、私たちのため a tu mamá que ちのために、私たちのために、私 o ち o ために、私たちのために、私たちのた n に、私たちのために、私たち n ために、私たちのために、私たちのために、私 en varias vidas me las paso a tu lado. Enamo r って言っとあげていい El pasado verano a Sebastián Yatra en conciertos se han quedado enamoraditas de él. Sí, sí, s í no me extraña, es, es un amor. TV, Sebastián Yatra y hoy jueves, ¿verdad? Mañana ya, mañana ya, es too late. se va a p e r d う r c u う n t o s más podemos tener oh cómo <Come on. S 1> y para もう一度、もう一度、も l 一度、もう一度、もう一 o もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、も a 一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう e 度、もう q u ね。<¿Cómo? S 2> もう一度、私はそ m a ñ a n た。 マニアンステューレ o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 cuente car la la la cu cu las caricias por こ a espalda j al u z g a r こ n a は d e l i n c u e n こと q u き sientes ご、no、a, Ven a ver mi fuerte.、Que、v i d い。 <de> te te erizada 全て。♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ Que me, que me manda mi margarita por WhatsApp. Hola, Marga. a está por ahí?、Ay. Se queda contigo a partir de la una de la tarde. Mañana yo vuelvo aquí a las diez de la mañana. Saludos. Como siempre, me voy encantada. Saludos de Api Jiménez. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hace tiempo que me cuesta hablar. もう一度、私に言 私の場あなたとを知っていることをいることを知を知っているる。 《いや》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 Ven a conocer el mosto artesanal que elaboran los agricultores de los marines los días 3 y 4 de diciembre. 22 Fiesta del Mosto y 17 Feria Bionatural, Artesanal y Cultural de la Sierra. Degustación gratuita de mosto, actividades infantiles, música, feria de muestras, gastronomía y todo en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Ven a disfrutar en familia del mosto artesano y de las tradiciones y entorno de los marines. ¿Sabías que Sola Rica es para todos los públicos?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 ¡Aquí está! ¿No sabes qué regalar estas Navidades? En los Romeros de a l a n i s te lo ponemos fácil. Jamones, lomitos, lotes navideños con increíbles descuentos en este Black Friday. ¿Quieres saber más? Entra en losromerosdealanís.com y descubre el placer del Ibérico de Bellota. Haz tu pedido online y en 24 horas lo tendrás en casa. De nuestras dehesas a tu mesa. Los Romeros de a l a n i s En Canal Fiesta queremos que cada día vivas una fiesta con un equipo 10. En nuestra Fórmula Fiesta, API g i l e n e desde Sevilla.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 もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう a l もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう c o もう一度、も n 一度、も u n 度、もう一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、もう一度、もう一 el う一度、もう一度、もう 僕た もう一つの世界にある世界にある世界にあ パーテあーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパ Conte t d a esta semana, top 1、si、para India Martínez junto con Melendy y con esta canción que es el adelanto de su próximo trabajo que va a publicar ya mismo en el mes de diciembre. India Martínez, número 1 de Canal Fiesta Radio. Es el top 1 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio.、Pues、sí, el número 1 durante toda esta semana y vamos a escuchar un t e b a z o de otra gran amiga de India como es Vanessa Martín. Mañana publica un nuevo trabajo y atención porque hoy celebramos en el Fiesta su día, el día de Vanessa Martín. Desde 2006 estamos siguiendo la carrera musical de Vanessa Martín y todas estas historias han sido número 1 aquí en Canal Fiesta. Teresa Martín tiene duetos espectaculares y uno a uno los hemos presentado aquí. Con Pastora Soler, con Malú, con El Arrebato, con Carlos Rivera. Las ventanas se abrieron y dejamos que eso se metiera en tu ropa i n e n t o s a En su último disco, Placeres y Pecados, también con Jesse and Joy. Mañana llega el octavo disco de Vanessa Martín. Y hoy, hoy es el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. permitir que nunca 遠く s vaya た revivir la tortura de cuando no estabas tú, de cuando no estabas tú. No te soñé porque no conocía la dimensión. メコンメコンメコンメコンメコ Y qué bonito ese disco que publica mañana viernes la malagueña Vanessa Martín. Hoy celebrando contigo en Canal Fiesta su Día, aquí en Fórmula Fiesta. Como siempre es un placer estar contigo de Fede Api. Me quedo las próximas horas. Saludos de Marga Ariza, buenas tardes. Mi cantar, mi canto es un lamento. Ay, ¿por qué estoy enamorada? ストイポデー。 c h a t en su nuevo trabajo. De A bailar, vamos, a vivir, vamos De イバ、si、a バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ s イバイバイバイバ A バイバイバイバイバイバ A バイバイバイバイバイバイバイバイ a イバイ a イバイバイ r イバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ i バイバ mil aniversario pero せっかくの o 点で、この時間の時間を見つ o たら、この3時間を見つけたら、この時間を見つけたら、この時間を見つ e た a m o s a bailar. もう一度、世界の世界の世界の e 界の世界の世界の d 界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 a 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世 m の世界 o 世界の世界の世界の世界 o 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世 e の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世 a の世界の世界の世界の世界 v i 界の世界の世界の世界の世界の世界の世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 Muchísimas gracias por ser Canal Fiesta Radio, por estar cada momento con nosotros, por sentir la emoción de la música y vivir emociones realmente chulas con canciones que nos gustan, tela como esta que suena por aquí de fondo y que llega de parte de Nacho y de Alaska. Llevan tela de tiempo juntos, siempre mirando al futuro, bueno, más bien mirando al presente. Y lo cuentan y cantan en este temazo: Momentismo Absoluto. Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. もう1回目の終わりです。 Fangoria. q u e n l o s tienen por cierto nuevo EP. Exprofeso se llama y en él nuevo sencillo que ya suena también en Canal Fiesta. Un poco de todo. Todo, todo. todo, todo. Creo, todo, todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Es jueves bien? Oye, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo mucha música con Canal Fiesta. ¡Música! Fórmula Fiesta con Marga Ariza. Esto es Canal Fiesta desde Sevilla. Ven a las tiendas de Chacinas Castillo en Sevilla, en Virgen de Luján y Pajés del Corro. Y aprovecha la gran oferta en jamón de bellota 100% ibérico loncheado. Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica, colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno, valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla, entregas en 48 horas.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 ンネルフィ esta。 a p a r あ c e por enero y なたのために、あなたのために、あな o のために、あなたのために、あなたのために、o な o のために、あなたのために、あなたのために、あなたの o めに、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ i たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため d あなたのために、あなた a た e に、r e たのために、あなたのために、あ e た o ために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ もう一度。 que te sube たらどうなるかわからないけど、みんなで見つけたらどうなるかわからないけど、みんなで見つけたらどうなるかわから s いけど、みんなで見つけた s s う dice lo contrario a lo que sientes みん n ti つけたら、みんなで見つけたら、みんなで見つけたら、みんなで見つけたら、み r なで見つけたら、みんな e 見つけたら、みんなで見つけたら、みんなで見つけ o ら、みんなで見つけたら、みんなで見つけ o ら、みんなで見つけたら、a s なで見 a s たら、みんなで見つけたら、みんなで見つけたら、みんなで見つけたら、みんなで見つけ e s みんなで見つけたら、みんなで見つけたら、 てっぺんに。 ピューレの光が見え o き e かもしれ b いです。<Hey. S 1> もう一つの人はもう一 a の人はもう一つの人はもう一つの人は g う一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人はもう一つの人は Dale al play, dale al play. Dale al play, dale al play. Porque esto que suena por aquí es la canción, yo diría, más importante de la carrera de los murcianos, maldita nerea. Bueno, de hecho, su símbolo, su logo, digamos, del grupo es una tortuga. Precisamente por este tema que suena por aquí. Y en enero presentan nuevo trabajo, Jorge y toda la banda. Aquí están con este secreto de la tortuga. 私の家に行った時の話を聞くと、私はあなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、あなたの話を聞くと、たの話を聞く ならば。 correr,、si no、correr. improvisemos un g u i ó ありがとうございました。 俺たちは全てを守るために、全た、no 俺が言うとがとうときに、俺が言 私たちは、まだまだのアをた。まのフィギュアを見つけた。 「えっ ビビる、この子はビビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビる、てビる、ビビる、ビビる、ビビる、ビビビる、ビビビる、ビビる、ビビる、ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ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 Ahí está Pucho con un montón de amigos. d、no、el, el álbum El Madrileño, como por ejemplo los Gipsy Kings en este Ingobernable.、No、más a n d a r c t i c a más Canal Fiesta. Canal Fiesta. Canal Fiesta. Siempre mucho más contigo en tu canal Fiesta y con el gaditano Abraham Mateo, quien llega junto a Belinda con este sueño hecho canción. Me encantaría. Hey, no sé cómo se llama. Será solo e que me roba el pensamiento. Vistiendo cualquier marca lleva un flower normal. Se ve exclusiva con lo que sea que lleve puesto. ¿Por qué no te vienes conmigo? パッ n ンティアン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 Empresario o autónomo, si has aumentado tu plantilla fija desde el 1 de abril con contrataciones indefinidas o fijos discontinuos, puedes beneficiarte de hasta 6.600 euros por cada persona trabajadora contratada. No pierdas esta oportunidad y solicita tu ayuda hasta el 2 de diciembre. Infórmate en el teléfono 012 o en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. Más Andalucía. Más, Andalucía. Más Canal Fiestas. Yaré Maral, q e ganas, ¿verdad? a h í e s t á n Eva y Juan, Marta, Sebaquille y los demás. Y en un minuto lo nuevo del barrio, pero antes déjame contarte que Descansa en Casa es una empresa andaluza con fábrica propia que celebra contigo el Black, Black Friday con la misma calidad de siempre y atención, hasta con un 60% de descuento. Llama al teléfono gratuito 900-670-290 y te van a informar sin compromiso. o Disfruta de un colchón personalizado a tu altura de a n s i d a d con la mejor viscoelástica, rechaza intermediarios y llama directamente tú al teléfono gratuito 9 0 0 6 7 0 2 9 0 Además, te llevan una demostración a casa para que compruebes que el colchón es una pasada y durante el Black Friday hasta u n 60% de descuento. Y eso no es todo, porque tú con, con tu colchón de matrimonio, al comprarlo, te regalan dos colchones individuales de la misma calidad. Las 20 primeras llamadas que se compren el colchón de matrimonio reciben, a, además de todo eso, un canapé de alta capacidad hasta fin de existencias. Financiado 100% en cómodas cuotas por mucho menos de lo que te imaginas. Y llamas sin compromiso al teléfono 900-670-290. Descans casa 900-670-290. Más Andalucía. Más Canal Fiesta. やべえ、muchas veces、え o てみ l る a c í ば que tiene olvidar。や e え、muchas veces、えうい d た l る sueños final m u c h a の veces Nos a m 私 m o s de tarde De noche con un buen d e たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた o に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの e めに、私 a ち a ために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの a めに、私たちのために、私たちのために、私た que el arte dio tinta a mi pluma pa の愛の愛の愛の愛 e 愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の l の愛の愛の e の愛の愛の愛の m i 愛の愛の愛の愛の愛 s 愛の愛の愛の愛の愛の愛の やべえ、やべえ、muchas veces、desafiamos el silencio gemido plena madrugada。 Encia, la noche se viste un triste penar。よし、かべす、かべす、むちゃべす、あたたかべす、あたかべす、あ a かべす、あたかべす、あたかべす、あたかべす、あたかべす、あたかべす、あたかべす、あたかべ tinta m i たかべす、あたかべ a poder te recordar. e y os escucho siempre desde cádiz capital y soy canal fiesta soy el m a l apoyado os escucho desde alemania y soy Canar fiesta. canal fiesta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 Chacinas Castillo, los mejores ibéricos de Extremadura ya en Sevilla, en Virgen de Luján y Pajés del Corro. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero a cada hueso, mi corazón、no、es solo、tú. Para el mundo. Descomunal Black Friday en Rapi Mueble. Avilable de salón, 299 euros. Cheslon, 399 euros. Cientos de ofertas y 24 meses sin intereses para pagar. Solo esta semana, Descomunal Black Friday en Rapi Mueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. 私の心の声、私は私の声を受け止めることはありません。 アマッサージ、ロスソニョスアラ y o hablaba y t Querías A lo mejor、no、de Amor que m r d e mata、a s e s como las ratas, Nuestro amor. bonito que se incluye en ese más reciente álbum de Leiva titulado